Desde ayer las multas en la provincia de Buenos Aires subieron un 35,6% y por ello las contravenciones más graves como cruzar el semáforo en rojo o conducir sin carnet pasarán a costar unos 123.000 pesos y 148.000 pesos si es que se conduce alcoholizado. El valor equivale a un litro de nafta infinia en el Automóvil Club Argentino de La Plata. Pero los combustibles siguen en ascenso y no se descarta un nuevo aumento en el costo de las sanciones. protestan la secundaria número 31 por un traslado a 81 cuadras. El establecimiento, ubicado en 2, entre 46 y diagonal 80, se encuentra cerrado por problemas de infraestructura. A pocos días de comenzar las clases, la provincia comunicó por WhatsApp que las actividades se mudarían a los hornos. La comunidad educativa calificó esta decisión como inconsulta e irracional. En este marco se movilizarán hoy a la jefatura regional ubicada en 50 entre 12 y 13 a partir de las 12 del mediodía para entregar una carta firmada que manifiesta el rechazo al traslado por considerarlo inviable y exige la búsqueda de otras alternativas. Un servicio que informa más acerca La Municipalidad de La Plata continúa con búsqueda laboral para trabajos en los barrios. El objetivo, según se informó, es ampliar los equipos de trabajo de la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad con nuevos profesionales para poder profundizar la atención de los distintos barrios del partido. La convocatoria está dirigida a asistentes sociales para el abordaje de personas en situación de vulnerabilidad, realizando encuestas socioambientales y psicólogos que brindarán asistencia en territorio. Les interesades en postular se deberán enviar un correo electrónico a convocatoria a desarrollo 2022 arroba gmail.com Con fotocopia DNI-CB, título profesional analítico, matrícula y residencia en el partido de La Plata La temperatura mínima para hoy en las regiones de 18 grados y la máxima de 28 Nos encontramos en la próxima emisión Un servicio informativo de la región